Oye, yo tenía una, una, bueno, una pregunta, pero y e s o n o r q u e no entiendo cuál es el, el, el, el, la función de. O sea, dentro de una, de una congregación,、eh, el profeta que viene siendo, alguien que enseña o que viene a tener una palabra, que, una visión. O por un sueño. No, bueno, esa palabra, así como la mencionaste, no existe. Esa es, es una, una aplicación que se tiene en el cristianismo. La, la palabra que tú ves como profeta es: este... un profeta es una persona que te habla de un tiempo venidero, de un futuro,、eh, dentro de los cuales se aplica en una forma general a los enseñadores. El, los enseñadores se les da el título de profeta, se le s da el título de diácono, se le s da el título de pastor. No, la hice, ya、eh, la hice, Dijo mi hermana es, que iba a poner como diácono, ya la hice. a y n、no、a secreta.、No, pero, pero, pero son términos que están mal aplicados porque, vaya, el diácono es una persona que ayuda. Entonces, una persona que ayuda es al que se le da el título de, de diácono. Entonces, este, el, el apóstol es una persona que va de un lugar a otro. Entonces, por、pues, decirlo,、si、un apóstol es el que sale a anunciar el evangelio a diferentes lugares, a diferentes países. Ese es el apóstol, una persona que es enviada.、Eh, por eso se le daba el título, Saulo decía, Saulo a ser llamado apóstol. Quiere decir que no lo era antes. Posteriormente lo fue porque iba a los lugares a enseñar. Entonces, este, ese es el que se le daba el título del diácono, que es este, una persona que sirve nada más. Entonces, el, el profeta es una persona que te habla del tiempo futuro, de lo que va a venir en un tiempo、eh, por medio de la enseñanza o de las cosas que, que se van a cumplir. Entonces, este, un falso profeta es de alguien que te dice que no va a ser así o que va a ser así. Entonces, este, si te enseña equivocado, es un falso profeta. Como lo describe la primera carta de Juan 4, verso 1 y 2. Entonces, y e te preguntaba, porque siempre、eh, había tenido esa, esa, esa pregunta. No, ahorita le decía a Byron, le decía, ¿sabes q u e me, me da temor、eh, preguntar si,、sí, porque a lo mejor se van a decir, bueno, y este que, supuestamente ya se debe de saber que es un profeta, pero siempre se hace llamar un profeta por una. De una u otra manera, yo tenía, bueno, yo a la manera como se me había enseñado ahora con ustedes, era una persona que enseña, como dices tú,、eh, una palabra、eh, que va a venir a futuro, algo, algo que va a venir a dentro de m s e s c r i t o No más que no sabía si el profeta tenía varias funciones dentro de una, de una, digámoslo dentro de una congregación. <risa> Entonces, un, un profeta es diferente a un, a un enviado? Claro, sí, porque no haces、no no、la misma función, pero vuelvo a repetir que. Pero todos ahí donde empiezan a profetizar, que es ahí donde encuentras la, la mentira, ¿no? Alguien que te enseña algo equivocado, el ejemplo más claro entonces te, te describe. Eh, Péguenlo, peguen,、eh, lo voy a medio mencionar ahorita. La primera carta de Juan,、eh, el capítulo 4, del verso 1 al verso 5, te habla acerca del antimesías.、Eh, y habla acerca de que ha de venir, que ya está obrando en el mundo. Quiere decir que te está hablando de algo que vendría, pero que ya estaba obrando. Quiere decir que ya estaba en práctica eso. Entonces, si le pones atención, te está hablando de un suceso que vendría y que ya estaba en esos momentos aplicándose. Por eso se le dice: p r o b a r a los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos, muchos falsos profetas han salido en el mundo. Léetelo, por favor, mi hermano. Primera carta de Juan 4, 1, al verso 5. Dice: dice Oh, perdón, perdón. Dele, mi hermano, dele.、Eh, adelante. <risa> Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probá los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu del Anticristo. En el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois del Ojín y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces,、eh, ahí te encuentras que está hablando de, una, de una, un evento que va a suceder en el futuro y que ya estaba obrando. Eso lo explica en la primera carta de Juan, pero antes de ir para allá te dice: Amados, no creas a todo espíritu. Y es el punto de no creer a todo espíritu, porque dice: Sino probar a los espíritus si son del Ojim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Entonces te describe que muchos han salido. Para que tú puedas probar al antimesías, de acuerdo a lo que describe este verso, te dice: En esto conocer el espíritu del Ojim. El espíritu del Ojim es lo que te explica la palabra. Todo espíritu que confiesa que Yeshua el Mesías ha venido en carne es de Elohim. Pero el decir que Yeshua vino en carne es decir Elohim entre los hombres, que Elohim vino y habitó entre los hombres y se hizo carne. En el judaísmo no es creíble que Dios esté con nosotros.、Eh, aunque ellos tú les muestres la escritura que describe Isaías capítulo 7 verso 13 que existe esa profecía de que Emmanuel vendría, Emmanuel desde el hebreo es Dios con nosotros. Para ellos no es algo aceptable de que Dios m u e r e entre los hombres. Entonces, eso es una doctrina que perjudicaría,、eh, en todo caso, al judaísmo en su momento, porque ellos son el anticristo que menciona la escritura, porque ellos no creían en el Mashiach, por eso se le dice el antimashiach. Por eso tú ves que ahí le dice: en esto c o n o c e r el espíritu del Ojim. Porque la escritura te lo muestra. Todo espíritu que confiesa que Yeshua h a s h i h a venido en carne es del o h i m Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua h a m a s h i h a venido en carne no es del o h i m Este es el espíritu del antimesías o el anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y dice que ya está en el mundo, pero dice que viene y ahora y ya está en el mundo. Quiere decir que no estaba obrando completamente, sino que ya estaba en proceso. Hijito, claro, mi hermano. Ajá.、Eh, lo que pasa es que yo he meditado este verso y estoy como confundida. Aprovechando que lo estás mencionando, porque dice:、eh, En esto conocer el espíritu de Elohim, todo espíritu que confiesa que Yeshua m a c h i a ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua m a c h i a ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu de Anti m a c h i a el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero pasa que. Yo entiendo que tenga que ver esto con, con que el pueblo judío inicialmente, o sea, y hasta ahora, no cree que, que Machía、eh, nació de una virgen y que vino en sí en carne. En sí no, no creen absolutamente e nada. n Pero ¿qué pasa? Que por otro lado tenemos la religión. Que、eh, la religión, eh, eh, no porque ellos digan que sí, que el Machía, para ellos Jesús, vino en carne y nació de una virgen María, sean de Elohim. Por eso es que me confunde. n Sí, por eso te estaba explicando acerca de esto. Por eso te estaba escribiendo que todo el que no confiesa que Yeshua el Mesías es venido en carne.、Eh, esta expresión que se aplica en Israel es que el Mesías o lo que es Dios no se hizo carne. Eso es una enseñanza en contra de la Torah, en contra de la doctrina judaica. Por eso te dice que ya estaba en el mundo, pero dice que no se había manifestado. Y dice, hijitos, vosotros sois del Ojín y la habéis vencido porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Y acuérdate que dice, estos me los has dado del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guades r del mal. Era el mismo pueblo judío. Por eso es que le dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo era el mismo, en la misma nación judía. Por eso es que cuando tú lees la primera carta de Juan, leemos este último verso para brindarnos a la, lo que es el Evangelio de Juan en su capítulo 1.、Uh, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18 al versículo 22. Por favor, háganme el favor de pegarlo y de leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 22. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que、Desde、se manifesten. Desde el verso 18 al 22. Me comí un verso, ya, ahora sí. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que la a n t i m a c h í a viene. Así ahora han surgido muchos a n t i m a c h í a s Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el m a s h i a c Este es el anticristo o el a n t i m a c h í a el que niega al Padre y al Hijo. Dice que este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por eso en el verso anterior te describe, en el cristianismo y en los grupos generales, te describen que el anticristo va a venir en el tiempo al final cuando el Mesías venga, pero esto no te lo registra el libro porque te dice: Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el antimesías viene, y ahora dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Y recuerda que esto es el punto de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, h a b í a n permanecido. Por eso es que les dice que eran los a n t i m a s h i a c Recuerda que el judaísmo aceptaba al Mesías, pero cuando aceptaban al Mesías tendrían que aceptar la doctrina de que él era Elohim. Y él en muchos versículos describía que él era Elohim. De ahí depende el verso que describe acerca de Manuel, que es Dios con nosotros. Por eso la, la enseñanza de Dios con nosotros o con nosotros es Dios es de la palabra de Manuel. Por eso en Juan capítulo 1 te describe acerca de la importancia de creer en el Mesías. Porque el Mesías es reconocido como Dios, y si alguien no lo reconoce como Dios, y el que no lo va a reconocer como Dios es el pueblo o la nación judía, por la creencia de que nada más existe un solo Dios. Por eso el Shema, Adonai Eloheino, Adonai Echad, es una equivocación o un error de la percepción hebrea, porque no quiere decir que exista un solo Dios, de ahí es donde viene el error. El decir Shema Israel es decir, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. La otra palabra tendría que decir que es único, pero no dice que es único, es uno es. De ahí es donde entra el Mesías cuando dice, Para que tú, oh Padre y yo, seamos una cosa con ellos. Si nosotros somos una cosa con el Padre y con el Hijo, entonces somos uno. Que eso es lo que está describiendo, para que seamos una misma cosa. El hecho de ser uno. Quiere decir que hemos creído en el Mesías. Juan capítulo 1 hace la expresión desde el versículo, 15, desde el versículo 16, permíteme t a n t i t o te doy bien el verso, verso 14 hasta el verso 18. Por eso dice que aquel í verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, pero ese verbo del cual dice aquí, dice el verso anterior que es Elohim. Entonces, el primer verso que vamos a leer es primera carta, de, perdón, Evangelio de Juan. Capítulo 1, verso 14. Juan 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ah, entonces dice. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad, pero dice que aquel verbo se hizo carne. El punto es de que el verbo se hace carne. Ese es el primer concepto que te enseña la, la enseñanza del Mashiach, que aquel verbo se hizo carne, pero el verso 1 y el verso 2 te están diciendo que aquel verbo era el Ojim, capítulo 1, verso 1 y verso 2 del libro de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Entonces, si Él había sido con Elohim, y dice que habitó entre nosotros, dejó aquella gloria que tenía con el Padre, y se hizo carne, pero esa carne era Elohim. Esta es una enseñanza que el pueblo judío no acepta. Si tú escuchas hoy en día al mesianismo, uno de los primeros versos que te tuercen es Juan 1-1. Es una de las primeras enseñanzas que te van a torcer los versos. Que es, es un verso que me diste hace mucho tiempo cuando llegaste aquí al grupo. Una versión mesiánica que tenías que describe: en el principio era el Dabar, y el Dabar era con, el, con Yahweh, y el, y el Dabar era Yahweh. No sé si tengan esa versión, mi hermano, este, la tengas todavía. Y eso es donde te das cuenta que ellos tienen que torcerlo, porque el Dabar es la Torah. Y ellos les e x p r e s a n que la Dabar es la Torah. Entonces no está hablando de una persona, sino de, de la Torah misma, de la enseñanza de la Torah. Pero cuando tú le muestras el verso 14, te dice que la Torah se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne la Torah? Entonces no te lo respondes, pero también te ignoran. Y no quieren aceptar que aquel era un Elohim, porque la Torah no es Elohim. ¿Dónde dice la Torah, desde el libro de Génesis hasta Malachías, de que esto es este, de que es Elohim la Torah? No hay ningún verso que te lo describa. Pero es ahí donde entra la enseñanza, porque los profetas sí te dicen que Yeshua es Elohim. Te lo describe el Salmo, te lo describe el libro de, ya e s t á el Salmo 45, el Salmo 132, te lo describen los libros de Isaías, te describen muchos profetas que Mashiach es Elohim, ya sea Isaías capítulo 26 verso 9, una multitud de profetas te están describiendo que el Mashiach era Elohim. Por tanto, cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que realmente el antimesías es particularmente, en este caso, el judaísmo. Y en nuestros días es el judaísmo y también el mesianismo que niegan al Mesías como Elohim. No importa que te digan que creen en Yeshua, pero cuando ellos te dicen que Yeshua no es Elohim, entonces están en contra de que el Mesías se hizo carne, porque están evadiendo de que Él estuvo con el Todopoderoso y están evadiendo el hecho de que aquel ser glorioso, el Yohei b a j é de los ejércitos, Se vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que te explica Juan, capítulo 1, verso 14 al verso 18. l e a m o s por favor. <coughs> y eso es porque no creen en la enseñanza de la palabra Él en el hebreo que se tradujo como Dios, ni tampoco en el verso que se tradujo como,、uh, como Elohim, de una forma más pluralizada. Veamos, por favor. Y, en aquel, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua Mashiach. A Elohim nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y por eso te dice: Elohim a nadie le vio jamás. El unigénito, el Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y te das cuenta que Yeshua dejó aquella gloria, como te dicen los versos atrás: dejó aquella gloria. Y habitó entre nosotros. Ese es el punto que debemos de considerar. Si tú le preguntas lo que te dice Juan, a cualquier persona cuando lee el versículo, tú le dices, y e s u probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Yeshua es venido en carne, todo el que confiesa que Yeshua es venido de carne es del o h i m Y todo el que no confiesa que Yeshua es venido en carne no es del o h i m Tú le das esto a un mesiánico y el mesiánico te dice: Sí, sí vino en carne. Tú se lo das a un católico te dice: Sí, es nacido en carne. Se lo das a un cristiano y te va a decir que sí. Porque no van a reconocer lo que dice la carta: que eres una persona, un espíritu de error, un falso. Entonces ellos te van a reconocer el verso, pero no entienden el trasfondo de la enseñanza. Entonces la pregunta sería: Yeshua, el Mesías, vino en carne. Siendo el hijo del Ojín y siendo el Ojín, ahí sí cualquiera te va a decir, ah, ahí espérate tantito. Muchos se van a poner a pensar acerca de lo que le estás preguntando. Por eso tienes que saber preguntar. Pero cualquiera que le des el verso de primera carta de Juan y se lo des a leer, el verso 1 y el verso 2, te va a decir, no. y e s h ú a es venido en carne. Todos te van a decir eso porque el verso te está ahí condicionando a que si tú dices que no. Es que eres, este, un espíritu inmundo, un es, un falso profeta. Entonces todos se van a condicionar y no decir que no, te van a decir sí, sí, sí vino en carne. s e a mesiánicos, e a cristianos, e a quien sea, te va lo está condicionando el verso a decir que sí. Pero si tú le preguntas sin darle el verso, entonces ahí es donde vas a encontrar la diferencia. En el judaísmo y en el mesianismo. Para muchos mesiánicos, Yeshua no es Elohim. Y para eso puedes corroborarlo, no nada más con los escritos griegos, sino con escritos hebreos y demostrar que Yeshua es el Ojim de Israel. Y esa es la, la doctrina del antimesías. Un antimesías es el que no reconoce que el Mesías es el Ojim. Es alguien que no reconoce que Yeshua es el hijo del Ojim. Por eso es que le querían matar cuando él se presenta delante de los judíos. Y cuando los ve a los judíos y les dice que hacía obras y prodigios y se reconocía él o se hacía manifiesto que era el Hijo de Dios, haciéndose parecer como Dios, entonces por eso le querían matar. Juan capítulo 10 versículo 34 al 30, perdón, versículo 32 al 34 o 35 te demuestra que por eso le quisieron matar, porque es una doctrina adversa o es una doctrina en contra. Nunca ningún judío te va a aceptar que Yeshua, ni porque él estaba allí y hacía prodigios, por eso el mesías dice, ¿Por cuál de las buenas obras que he hecho me queréis apedrear? Dice, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces es ahí donde entendemos que el judaísmo ni los mesiánicos aceptarían que el Mesías es Dios. Léntelo, por favor. Juan 10, verso 21. Mi hermano, Alfonso. Ajá. Mi hermano, él,、eh, cuando le decían que el demonio tenía,、eh, que ahí él dice en realidad lo que es la blasfemia contra el r u a h Si meditamos bien a esa enseñanza, nos damos cuenta de que en realidad negar la doctrina que él viene a traer de que él era ese Elohim es, un, es contra, hacer una blasfemia contra el Ruach, porque no entender los escritos antiguos es,、eh, y torcerlos es blasfemar, porque ahí está muy claro y hay muchos versos para rescatar y demostrar que él era ese Elohim de la antigüedad. d Ajá. Entonces, la gente no reconoce o no entiende este concepto. Por eso los que hemos creído en Yeshua, tenemos que reconocer que no debemos de basarnos a una, a un lenguaje hebreo, a una cultura hebrea, que ya tiene costumbres y pensamientos. Aunque tú fueras ante un maestro de hebreo, que no tiene que ver con religión, él no te va a explicar el trasfondo de la palabra hebrea a él, porque así se ha enseñado en las, es como cuando vamos a la escuela. A nosotros nos enseñan lo que dice que tienen que enseñarnos y no les importa. Nosotros tenemos que aprenderlo. Hoy en día en las escuelas donde vamos nosotros, en、eh, México, se nos obliga en algunas escuelas cuando no tiene que entrar el sistema religioso en, en, las, en las escuelas. Pero aún así los maestros siguen introduciendo, este, la Navidad, siguen introduciendo, este, conceptos religiosos y que los niños tienen que seguir, este, llevándolo porque son parte de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Y dices, pero esto es religioso. No puede porque la, la escuela es laica. Pero el maestro no lo entiende ni el gobierno a veces lo entiende. Porque si el maestro expulsa a un niño por causa de que no quieren sujetarse a la, a la enseñanza que están dando, entonces a veces ni el gobierno ni los maestros entienden de los conceptos que hablan porque no lo entienden. Entonces, ese es el punto. Nosotros también, si vamos ante un maestro de Hebreo, no importa que no tenga religión, la cultura y la enseñanza que tiene un maestro de Hebreo te va a enseñar lo que se ha transmitido durante miles de años. Entonces es complicado y es difícil poder hacer cambiar una mentalidad, ya sea religiosa o ya sea una mentalidad este, de una cultura que viene de hace miles de años. Es difícil quitar ese tipo de mentalidad. Leamos capítulo 10, verso 32 de Juan. Y efectivo, como decía mi m a r c Marcelo también. ¿Puedes leer mi mano? No, no escucho. Ah, tenía el micrófono afuera. Ahora sí. Yechua le respondió: Muchas obras, muchas buenas obras os he mostrado de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le, respondió, le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Y e s h u a le respondió: No está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois. Se llamó Dios e s a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, es aquí donde te das cuenta. que la cultura o el pueblo hebreo no te iba a aceptar semejante enseñanza. Por eso es que la cultura de donde viene el antimesías es específicamente en el judaísmo. Hoy en día los cristianos te dicen Cristo Jesús es el Mesías y t o d o s d i c e n amén. Pero no saben ni qué es un Mesías, no saben qué es el Cristo, no saben qué es este, quién es este, Jesucristo, no saben. Nada más simplemente el pastor le dice: tú crees tú y todo a tu casa y serás salvo. Entonces la gente cree porque se lo dijo otro. Pero claro, no... pero por ejemplo, los cristianos, deteniéndonos en ese punto,、eh, si los, los judíos y los mesiánicos en el, en el tiempo actual vendrían siendo los antimachías, porque vienen de ahí mismo realmente. Eh, ¿Los cristianos qué consideración tendrían?、Eh, ¿No son antimachías o s、sí、i son antimachías? ¿Se les puede definir así? No se les define directamente por el punto de primera carta de Juan. Pero todo lo que es en contra del Mesías no se le puede definir de esa manera. Se le puede definir que es alguien que no entiende las enseñanzas del Mesías. Eso es algo diferente, no entenderlas. Acuérdate que aquí es pelear un punto doctrinal. Ellos están peleando un punto doctrinal que el mes. Yeshua no puede ser Dios. Eso es rotundo. No importa que crean. Porque eso es la que hace la diferencia. El cristiano y el mesiánico creen. La diferencia es que el mesiánico te dice: el Mashiach no puede venir, haber venido de parte del poderoso, ni era el Yohei b a j é i de los ejércitos. Y te va a empezar a pelear todos e s o s conceptos. Porque para ellos, el Yohei b a j é i es el Padre Eterno, el Todopoderoso. Entonces ellos se van a quedar con el punto de que Yeshua ni estuvo con él, ni que Yeshua es el profeta, que Yeshua no es el hijo del Todopoderoso, que Yeshua no parece como el y o h e Bajei, que Yeshua no es e l o j í n que Yeshua. Ese es e h í donde te va a empezar a pelear el mesiánico, porque la cultura es la que te hace que pelees en contra de él. Por eso se llaman en contra del Mesías. El cristiano no se pone en contra. El cristiano te acepta todo. El cristiano te acepta todo, entonces no se le considera como el antimesías. Sino como una persona que no entiende las cosas del Mesías. Pero por eso, eso se trata por ignorancia. No a, a, a así con el Mesiánico, porque el Mesiánico sí conoce conceptos hebreos, sí conoce acerca del Mesías, y sin embargo él te va a pelear en contra del, aunque sea Mesiánico, te va a pelear en contra de que el Mesías no es Elohim. Y para eso hay un, una multitud de doctrinas, ¿eh? En Internet puedes bajar todo ese tipo de doctrinas que ellos piensan que la palabra que viene en Génesis. Perdónen, Juan, capítulo uno, verso uno, debía de haber sido, el Dabar era con Elohim y el, y o h e i Bajet, porque le ponen Yahweh. Entonces, este, te cambian el verso totalmente, pero te lo van a cambiar por la creencia, por lo que es la cultura judía. Entonces, el verso de, no sé si lo encontraste en mi mano, o alguno de mis hermanos tenga el verso, describe así, en el principio era el Dabar, y el Dabar era con Yahweh, Y el d a b a t era Yahweh. Este era en el principio con Yahweh. Entonces, para muchos de nosotros, sabemos que no puedes traducir Yahweh en la palabra Elohim, porque Yahweh es, desde el punto de vista de ellos, es un n o m b r e La palabra Elohim es una palabra. Entonces. Si el nombre es Yahweh, no tiene nada que ver con el o h i pero eso es lo que hace el mesianismo, eso es lo que hace la doctrina en contra del Mesías. Ellos son los anticristos, ellos son los anti-Mashiach que menciona la Escritura. No sé si me di a entender, mi hermano Benjamín y también mi hermano Adolfo. Sí, bueno,、eh, sí. En, el, en el libro de 1 Juan 4,1 al 4,5, lo que habíamos leído.、Eh, Eh, es, eh, la aplicación está en contexto del tiempo judío para el judío, no todavía para hoy en día. Vuelvo a repetir: el mesiánico es de、ah, ya. el ya, mesiánico ya, ya. O sea, para existía. la si、sí, el mesiánico no existía. Por eso dice allá la primera carta de Juan, como lo leíamos. No sé si has encontrado el versículo ese que habla de Juan 1:1 cuando dice Yahweh y que dice d a b a r Que la、hoy、verdad, la, eh, eh, cuando yo llegué al grupo. Eh, me tiraron la Biblia por la cabeza, pues, la saqué a la semana, A los días. <ríe> no, q u é f u e l s o bro, de que me tiraron por la cabeza, dice mi hermano. <ríe> o sea, no me la aceptaron pues, y por eso la, la borré, la, la saqué. No, no tienen, entonces la borraste. Pero bueno, sí, la, la borré, pero decía、eh, tal cual. En el principio era el d abar y,、eh, y el d abar era con Elohim. e h O sea,、dice? era Yahweh, y a h e sí, con, con el nombre. Y, voy a ver si yo la tengo. Si la tengo, ahorita se las paso. En algunas versiones la tradujeron así, les pego el, la versión porque le ponen palabra por la palabra dabar, porque la palabra devarín, si ustedes se fijan en el libro de Deuteronomio,、eh, viene la primera palabra que aparece ahí es devarín. Devarín es una, una traducción que se traduce como la palabra. Por eso es que la pusieron palabra en el castellano, porque es dabar supuestamente ellos. Entonces este, Voy a, voy a ponerles este. ¿Y quién dice que realmente esa palabra viene en el hebreo? No hay forma de demostrarlo.、Um, déjenme ver si encuentro la, la versión que les digo. y a v i s t e ¿Por qué no sirven las, las, las Biblias? No, no debes de tirarlas, mi hermano. Ahorita ya me miras, te <risa> he dado rápido. No <risa> debes <risa> de tirar. Ahora entiendo que la, te, la tuve que haber dejado. <risa> sí, ya la encontré yo. Así está este, la, la versión.、Uh, aquí está. Esa t es la versión. Entonces, este, sí, en alguna. a versión personas, es esa?、Eh, es la versión. Ahorita te digo. Es la versión.、Um, ah, caray. ¿Dónde está? Ah, no, es que abrí mal el libro. Yo encontré la código real, la voy a poner de la mano ahí. Es la traducción Kadosh Israelita Mesiánica de Estudio. Es así como se encuentra en la versión. Pero hay otras versiones que le pusieron Dabar, no le pusieron esta palabra. Entonces algunos le pusieron hasta la palabra Berechid. Era el Dabar. Y la Dabar era con Yahweh. Y la Dabar era con Yahweh. Este en, en el Berechid. Con Yahweh. Entonces, por poner palabras en el hebreo, así las han traducido. Todo depende del grupo mesiánico, vuelvo a repetir. Hermano. Mira, yo, yo tengo esta versión aquí en el teléfono. Mira, dice: En el principio existía la palabra y la palabra estaba con el Todopoderoso. Y el que es la palabra era el poderoso. ...ajá... Entonces ahí te le... te quitan la idea. Que trata de transmitirte la escritura desde los escritos que encontramos del griego. Por eso tú encuentras que ellos son el antimesías porque distorsionan la escritura, tuercen los escritos, manipulan las, las escrituras para perdición de sí mismos. Por eso se habla de que la pluma engañosa del escriba. Porque los traductores siempre han querido introducir sus doctrinas o sus enseñanzas en los libros. Entonces, por eso se le conoce a ellos como el anti-mesías, porque ellos sí pelean en contra de la doctrina que está en los libros. ¿Me di a entender, mi hermano Benjamín? Sí, mi hermano, en el verso 1、eh, de Juan, del 4:1 al 4:5, en sí,、eh, ahora entiendo que esa connotación basada en el a n t i m e、eh, s í a c representa en sí a la doctrina judía y a su equivalente, que en este caso. Vendría siendo en, en, en el tiempo actual también el m e s i a n i s m o ¿cierto? Ajá,、uh -huh. por eso es que mencionábamos acerca de cuando el Mesías estaba ya en Israel, Yeshua les respondió: Muchas obras he mostrado de mi padre. El hecho de decir de mi padre estaba hablando del yo h e y b a j h y estaba hablando del todopoderoso. Y pregunta el Mesías: ¿Cuál de ellas, por cuál de ellas me apedreáis? Respondiendo los judíos, le dijeron: Por buena obra no te a p e d r e a m o s sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces el problema es que el Mesías estaba haciendo Dios. Y Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, Dioses sois. Y si llamó Dioses a aquellos, porque eran a los hombres, por eso dice, aquellos. El Salmo 82, versos 6 y 7, le está diciendo a los hombres Dioses. Entonces le dice: Si llamó Dios es aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces, cuando nosotros observamos,、eh, vemos que realmente el aceptar que el Mesías fuera Dios no es aceptable en el judaísmo y no es aceptable hoy en día en el mesianismo para aquellos mesiánicos que se han allegado a la enseñanza del judaísmo. Porque ellos aceptan la doctrina tal y cual viene en los escritos este, de, los, de los hombres. Entonces, el punto aquí es que nosotros al reconocer que Yeshua es Elohim, que Yeshua es venido en carne, eso nos hace no ser doctrina anti-Mesías o anti-Mashiach. No somos el anticristo. Es que se oye más bonita la palabra anticristo porque muchos le tienen miedo. Pero la palabra de Cristo es estar en contra del, del Mesías. Ese es el punto, ¿no? Entonces, la doctrina no te está hablando acerca del falso profeta específico, porque falso profeta es cualquiera que te enseña mentira. Pero dice probar los espíritus. Pero si tú no aprendes a probar e l espíritu, entonces no te vas a dar cuenta. Si tú te paras delante de un mesiánico. que te habla acerca de Yahweh, te vas a dar cuenta en el momento que él es un antimesías, aunque te habla del Mesías. Posteriormente, al pasar el tiempo, te darás cuenta que ese mesiánico se a l e j a r á del Mesías, te dirá que el Mesías es un profeta, te dirá después que no es profeta, te va a decir que era un sabio de su tiempo, y al último te va a decir de ese mesiánico que el Mesías es un, este, un abortivo, que era un hijo de, de prostitución, que es un hijo de blasfemia, porque de acuerdo conforme vas leyendo la t o r á Conforme va el paso de la Torah, te vas dando cuenta que esa enseñanza tuerce el conocimiento, tuerce el, el pensamiento de los hombres. Y eso es lo que nosotros vamos este, con el tiempo dándonos cuenta: que esa es la,、eh, la, la, la manipulación de los escritos. Entonces, ¿Sí? eh, basado en, en los versos anteriores de, de Primera de Juan,、eh, Y, y lo último que ha mencionado mi hermano,、eh, un falso profeta en sí puede ser el、eh, punto uno cualquiera, ¿ya? Pero para identificar un, un falso profeta anti-Machia es cuando niegan la doctrina, que... o sea, la palabra que habla que Machia nació、eh, vino en carne, ¿eso? Exacto, y que es el Ojim, porque el hecho es que no aceptan que es el Ojim. Ese es el punto principal, ¿sí? q u、no ah, Entonces. Entonces, un, o, como dije, un profeta, un falso profeta puede ser cualquiera, pero solo un, anti, un profeta a n t i m a s í a s es el que va a negar. ¿Eso? Sí, mira, ya te expuse por qué era la diferencia de que dice probar los espíritus, porque muchos falsos profetas. El hecho es de que un antimesías se, se levanta y te va a decir que el Mesías no te habla al futuro, te dice simplemente el Mesías. No es el Hijo de Dios, el Mesías, no es el Yohei Bajei de los ejércitos, te va a decir el Mesías, no es Elohim, el, el Mesías, no necesita hablar tal futuro. El simple hecho de que viniera en un tiempo futuro, eso te hace ver que, que te va a decir que eso no es verdad, que lo que se está diciendo no es verdad. Entonces ahí es donde entra un falso profeta. Los falsos profetas hoy en día no necesitan también profetizar también desde el punto de vista de una doctrina que viene a futuro, sino también una persona que miente, una persona que engaña, una persona que miente en contra de los escritos. Eso es lo que te demuestra Pedro, segunda carta de Pedro dos verso 1 en adelante, y también te lo describen muchos de los libros acerca de que los que engañan y te, y te enseñan mentira también se les cuenta como falsos profetas. Pero muchas de las enseñanzas, cuando hablamos de un profeta de Elohim, es como hoy en día. Yo no soy un profeta. Pero si yo te hablo de una profecía que va a pasar en el futuro, dice buscar los dones más, este, más excelentes. Y la carta de Corintios te enseña que busques, en este caso, la profecía. Entonces, cuando una persona indaga y busca esa profecía, entonces eso es lo que, eso es lo que marca la diferencia: la profecía. La profecía es lo que te describe. Mira, te lo doy el verso. Si no mal recuerdo, está este. Creo que es el capítulo 12 de Primera Carta a los Corintios. No recuerdo ahorita el verso, no me llega. ¿Recuerdas el verso que describe que buscar los mejores dones y en este caso la profecía como principal punto? Está en la carta de los Corintios, pero no recuerdo. ¿O es en Efesios? Déjenme ver, a ver si lo encuentro. y、si, Ya me lo pusieron acá. s el... í、sí, me acuerdo que es d e Corintios, mis hermanos. Yo, yo me retiro. Este, mi hermano fueron,、eh, que me vino a visitar. Ya no tengo que llevar a su casa, ya se me echó para atrás. Ay, no se crean. Este,、sí. <risa> este lo que pasa es que salí a trabajar hace rato y ni q u i e r a Temprano lo voy a llevar a su casa. Si es que mañana,、eh, temprano, mis hermanos. Si、sí, el, el padre eterno te bendiga y te guarde, así también a tu amigo,、eh, mm. es, es, es familiar, amigo. Es, es amigo, es, es, es conocido desde hace tiempo. es, es, es Como ya parte de la casa, no? Ándale. Es. Que, que el Padre Eterno lo bendiga y lo guarde, y todo mal a él también y a su familia. que Muchas bendiciones para él y chalón en m a s h i a c h Yeshua, así también para ti, mi hermano Adolfo. Que el Padre Eterno te bendiga y te guarde, a toda tu familia, y que te dé un buen descanso también. Y mucho chalón, amén en m a s h i a c h mi hermano. Chalón, mi hermano, muchas gracias. Salud,、eh, me、padre. retiro. Gracias.、Eh, le, les dice Bayron que muchas gracias, Alfonso, Elitev. Benja, Marcelo, m Kendi, b a r i n h a y mi hermana Claudia, muchas gracias y nos vemos el día de mañana y, y shalom para todos. Shalom, hermano. Shalom, shalom. Gracias. Bueno, entonces este, sería lo que describe en este caso que procurar, como describe, los mejores dones. Eso está en primera de Corintios 14, verso 1. Dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y sobre todo que profeticéis. Capítulo 12, verso 31. Procurad. Pues los dones mejores, más yo os muestro un camino más excelente. Ajá, más procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Y si tú te observas desde el capítulo 12 y el capítulo 13 y 14, siempre te va a señalar que la profecía la busques mucho. Los profetas, como en el caso de Isaías, Jeremías, Amós y todos ellos, las profecías no las entiende uno, son libros complicados de entender. Entonces, lo, lo principal, lo, lo que necesitamos nosotros es escudriñarlo para encontrarlo. Ese sería el ese principal motivo, el principal punto. Sí, me doy a entender, mi hermano. Sí, mi hermano. Sí, entonces,、eh, la profecía o un falso profeta. Es una persona que engaña o que te miente, porque nosotros encontramos también al falso profeta, el falso profeta te habla de cosas que no van a pasar. Te pongo un ejemplo: cristianismo. ¿En qué te engaña el cristianismo? Te dice d el rapto. Una doctrina que es el rapto. Te están hablando que en el futuro va a venir y de pronto ellos van manejando en un carro, ¡pum! Se van a ir, se los va a llevar. Y que de pronto uno está, lava, este, está manejando bicicleta. Y vienen dos en el carro, vienen dos en una bicicleta, y de pronto uno es llevado y el otro es dejado. Y resulta que el que venía manejando es el que, iba,、eh, el que se llevó. Entonces el que iba del otro lado, pues se mató y chocó el carro porque el otro era santo y el otro era pecador. Entonces esa doctrina te enseña que es un falso profeta. La ida al cielo es de falso profeta. Te hablan acerca de、eh, de conceptos que van a pasar, de cosas que supuestamente suceden. Como en el caso de que el Mesías ya está reinando d e hace tiempo y te están hablando de conceptos acerca de enseñanzas que no son verdad. Ahí entra el falso profeta en todo, en todo momento, por eso cuando venga el Mesías, los dos principales este, grupos que van a ser echados en el a g o de fuego. ¿Quién se acuerda de los que estamos aquí? ¿Quiénes son los dos primeros que van a ser echados en el a g o de fuego?、Eh, el Judeaim Antimachia. No, no, no, no. Los conceptos en palabras, no las personas como tal. Eh, eh, ¿Cómo hizo el concepto en palabras? Cuando venga el Mesías, ¿quiénes sean los primeros que estén en el lago de fuego?、Eh, mi hermano, ahí con mi hermano Lecé. Ah, ya. No sé si fue mi hermano Lecé. La muerte no es. El, el falso profeta y el diablo, ¿no?、Eh, no. El falso profeta sí. El falso profeta sí, pero no el diablo. El diablo va a ser al final del milenio, cuando entre en el l a g o de fuego. Ahí le falta uno a mi hermana Kendi. ¿El dragón? No, no lo menciona como tal el dragón. ¿La bestia?、Sí. Ese es, t sí, porque dice la bestia y el falso profeta. Apocalipsis capítulo 20,、uh, versículo 10, ahí describe. Dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y, se, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el dia,、eh, lo que es el,、eh, la bestia y el falso profeta ya estaban. El que iba a ser lanzado en el lago de fuego era el diablo. Ajá. Él es el que v a a ser lanzado. Cuando vino el Mashiach, el, el que pelea en la batalla, cuando él venga, él es el que meterá a la bestia y al falso profeta en el l a g o de fuego. Él viene a quitar todos los sistemas religiosos. Eso es lo primero que viene a quitar: los sistemas religiosos, porque el Hasatán te enseña a hacer la guerra, el pleito, la contienda, las disensiones, las herejías, los adulterios, las, todo lo que es, va en contra de la sana doctrina. Entonces, cuando venga el Mashiach, lo primero que viene a quitar son las doctrinas de los hombres. Eso es lo que viene a quitar. Entonces, la bestia y el falso profeta son los primeros en ir al a g o de fuego. El diablo no, porque el diablo todavía va a vivir en el milenio y va a ser suelto en el tiempo del milenio y va a engañar a las naciones para que vayan a hacer guerra. Por eso es que engañó a, a otra vez a la gente de al final del milenio, que habían sido gobernadas por el Mesías y por todos los enseñadores de la tierra, que hicieron lo justo. Y en ese final del milenio tendrá que ser destruido.、Eh, eso te lo describe en el capítulo 20, versículo 8: que Satanás será suelto. Del verso 7 al verso 9, que sería suelto Satanás para engañar nuevamente a Gog y Magog, a las naciones. Y después que las engaña, el Señor desciende fuego del, siglo, del cielo y los destruye. Léetelo, por favor. Por eso tenía que ser suelto el j a s a t á n El j a s a t á n este... tiene que ser suelto con esa t finalidad. Pero estoy separando, ¿eh? Lo que estoy separando es que me entiendan el concepto. El diablo tiene que ser amarrado en el tiempo del milenio para que ya no haya guerras, pleitos, contiendas, disensiones. Será suelto al final y él va a engañar nuevamente a las naciones para que hagan guerra. Hacer guerra es pleito, c o n t i e n d a disensiones, herejías. Y el, la b e s t i a y el falso profeta no, porque la b e s t i a y el falso, el falso profeta son doctrinas de hombres, enseñanzas de hombres. Y eso es lo que viene a quitar el Mesías, cuando él venga al diablo, no, porque todavía le permitirá que engañe al mundo entero en el final del milenio, capítulo 20, versículo 7 al versículo 9. Por favor, antes que lea entonces la bestia y el falso profeta,、eh, serían las doctrinas de hombre, como referiste. Y que eso no, no necesariamente tiene que ver con el pueblo judío, porque si el diablo, el que lo engañaba, el pueblo judío es、eh, de, eh, destruido al final del milenio, ¿cierto? El, sí, pues Él, él v i e n e a rescatar a su pueblo, y eso es lo que te describen los profetas: el pueblo judío no importa que esté en idolatría, no importa que esté en adulterios. Él lo va a perdonar. Acuérdate que el hecho de que venga a quitar al falso profeta y a la bestia es decir que va a matar a todos los enseñadores mentirosos. Por eso dicen llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron el Elohim ni, ni obedecieron el Evangelio. Ahí y ahí una... entran entra todas las religiones. Ahí entran t o d o s no las personas en general todas, pero sí muchas personas de las religiones y también, sobre todo, todos los enseñadores. Todos los enseñadores de la tierra que mintieron, ahí van a entrar. Por eso es que cuando entre él, a ellos va a ser a los que destruya: al diablo, y al, a la bestia y al falso profeta. Porque ellos fueron los que engañaron. Ellos son los primeros i t en morir para echar en el a g o de fuego. Entonces,、eh, observa lo que. Acuérdate que el punto es de que. Quitar las falsas doctrinas no quiere decir que, vamos a suponer, Benjamín es un pastor evangélico, no viene a matarte. Te viene a matar, te quita la vida, pero tú vas a resucitar. Lo que va a quitar es el sistema, tu doctrina. Eso es lo que ya no va a aparecer en el milenio. Ya no existirá en el milenio la doctrina del evangélico, la doctrina del judaísmo, ya no existirá la doctrina de los árabes, ya no existirá la doctrina de, del mundo, musulm, del mundo este, chino. Ya no existirán todas. Ya no, no existirá nada de eso. Eso es lo que viene a quitar este, cuando venga Mashiach. Las religiones. Eso se le llama la gran ramera. Eso es lo que viene a quitar cuando él venga. Que ahí se encuentra la bestia y el falso profeta. Porque acuérdate que la gran ramera estaba sentada sobre la bestia. Pero eso t no se los voy a explicar ahorita porque si no, no voy a terminar. El punto es de que Apocalipsis, en su capítulo 20, te está expresando acerca del diablo y Satanás que será echado en el l a g o Será echado en el l a g o Eso quiere decir que cuando venga Mashiach ya no habrá gente que se oponga en contra del poderoso porque el Jasatán ya fue echado en el agua de todo. Pero el, cuando llegue el Mashiach, lo que se van a quitar son los conceptos de religiones cuando venga el Mesías. Léete ahorita Apocalipsis 20, del verso 7 al verso 9, por favor. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a g o g y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y, subió, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y, el, y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió. Ajá, entonces te dice: Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Va a enseñar a la gente a que estemos en contra de su gobierno del Mesías con respecto a cómo doctrina, cómo enseña, cómo vive. Entonces enseña otra vez lo que siempre ha enseñado: que son las guerras. Incluso parte de esto quería hablar mañana. Entonces él saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra: g o g y Amagog. Ese es el punto de l e j a Satán, engañar al mundo entero. Entonces dice: Los cuales son como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y del Ojín descendió fuego del cielo y los consumió. Los destruye. Pero esta gente tiene que volver a resucitar para recibir la, la muerte del gena. Entonces, lo que se, lo que se va a echar en el agua de fuego es el concepto de los mentirosos. Ya no se levantarán. Ya no habrá gente que se oponga al poderoso. En el caso del capítulo 20, 19, Ley desde el versículo 16 hasta el versículo 20, se echa la bestia y al falso profeta. Eso quiere decir que va a ser quitado las religiones cuando él venga. Porque en las religiones se encuentra la bestia, la gran ramera, que、eh, hace que toda la gente beba de su vino, que es un vino de fornicación, que son doctrinas, religiones, y también lo que sería el falso profeta. Tú quitas a esto cuando venga él, y lo primero que va a venir Mashiach a quitar es las religiones. l e a m o s por favor.、Eh, Apocalipsis 19, 16 al. Al versículo 20. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: A todas las aves que vuelan en medio del cielo. Venid y congregaos a la gran cena de, de elohim para que comáis carnes de reyes y de capitanes carnes de fuertes carnes de caballo y de sus jinetes carnes de todos libres esclavos pequeños y grandes y v i a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia f u e apresada Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Entonces, cuando tú lees, El que viene con el muslo en su muslo escrito Rey de Reyes Señor de Señores es el Mashiach. Cuando ve a este á n g e que estaba en pie、eh, en el sol, clamó a gran voz diciendo: Todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid congregaos d para la gran cena del Ojim. Entonces, cuando se acercan todos estos, te describe: Para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de p u e r t e carne de caballos, carne de jinetes, carne de todo, libres, esclavos, pequeños, grandes. Quiere decir que para eso viene, va a venir a quitar todo esto que describe. Y la bestia fue presa y el falso profeta, el Mesías, lo que viene a quitar es a toda la gente soberbia y altiva. Él viene a quitar a todos estos mentirosos, a todos estos engañadores. Es ahí donde entra el falso profeta. e el falso profeta son las religiones lo que se enseña. Los conceptos son muy amplios acerca de las aves. Estas aves tú las vas a encontrar, mi hermana este, Kendi, en el capítulo 19. De, ah, no, es en el capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 2. Y no te lo podría explicar ahorita porque si no nos extendemos más. Pero si me da tiempo mañana y si puedo,、eh, vemos esto mañana mismo. ¿Qué, ¿Qué verso fue, mi hermano, que citaste a otra c u s i ó n Capítulo 18 del libro de. De Apocalipsis vers o s 1 y 2. Sí, b a r i ñ a Chalón, y disculpa que no me fijé cuando me pusiste en el chat, no me fijé bien las preguntas que me habías hecho, pero si tengo entonces t i e m p e c i t o n o e s te lo platico un poquito y creo que sí te lo respondí, nada más que no me di cuenta que estaban las preguntas. Sí, yo iba siguiendo la línea、eh, de lo que también había puesto mi hermana b a r i ñ a y fueron preguntas que más o menos te hice entre medio. Sí. sí, más o menos la respondí cuando iba platicando, pero no me di cuenta que había escrito. c h a l ó n mi hermano Variña, que el Padre Eterno te bendiga y te guarde de todo mal, así mismo a toda tu familia y mi hermana, que descanse y que el poderoso, si quiere, en su bendita voluntad, tenga un mañana también un buen día de c h a l ó n acompañándonos a nosotros, a todos. Entonces, mi hermano, el verso era en Apocalipsis, en Apocalipsis 18: 18, versículo 1 y 2. Dice: Después de esto, vi otro. Ángel descendió del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, la imagen de mi hermana Kendi acerca de las aves es donde se encuentran los demonios. Acuérdate que las aves del cielo son enseñadores. Cuando cae la gran Babilonia, dice se hizo guarida de toda ave inmunda y aborrecible y se reunieron en un mismo lugar. Esto me gustaría explicarlo con un poco de versos, pero las aves del cielo son enseñadores, mi hermano. Son gente que ha enseñado. Puede ser verdad o puede ser mentira. Esas son las que le dio a Adán en el tiempo del Génesis, cuando dice que le dio ayudidonia, aves del cielo y los vejemá, que eran las bestias. Pero Adán no las escogió como ayudidonia. Él escogió, o el poderoso le da a la java, que es a la mujer. Entonces, estas aves,、eh, como describe el libro de Apocalipsis, es algo que se le, que se le da para que ellos empiecen a, a hacer algo más abominable en aquellos días, cuando cae la gran Babilonia. Mi hermano. No, Las personas Murieron en aquellos días, sí, mi hermano.、Eh, eso que tú me referías de, de la figura de las aves como enseñadores,、eh, me gustaría ver si no es mucho pedirlo, verso que, que hablen de esta, a nivel de esta figura, porque, por ejemplo, cuando yo lo he meditado y me he puesto a pensar eso, eso mismo, por lo que tiene que ver con las aves,、eh, al parecer. Sí, sí. Esta, por ejemplo, en Génesis 1.20, cuando dice: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos,、eh, claro, salen esas aves de las aguas y después、eh, vuelan sobre la abierta expansión de los cielos, y ahí lo puedo considerar como, enseña, como enseñadores. Pero esas aves,、eh, ¿Sí? siempre me he preguntado por qué salen de las aguas, y, y considerando que las aguas serían las naciones. Y acaso, si、sí, por ejemplo, cuando volvemos al verso de Apocalipsis, acá cuál fue el verso que leímos, el 18, el 18, verso 1, por eso, te claro, cuando... bueno, por eso le comentaba a mi hermana Kendi que no lo veríamos porque me extiendo. El punto principal aquí, por lo cual estoy mostrando esto, es el punto en el cual me preguntabas tú acerca de lo que son el, el falso profeta y lo que es un falso profeta. El Mesías, específicamente cuando él venga, viene a quitar toda esencia de doctrinas de cualquier pueblo. Ya sea hinduismo, sea c o n f u c i o n i s m o sea, este, Buda,、eh, sea el budismo, sea, este, islamismo, sea judaísmo, sea, este, catolicismo, sea,、eh, la doctrina que sea, la viene a quitar. Él viene a quitar todo eso. Y es ahí donde introduces todas las doctrinas. Eso es lo que viene a quitar el Mesías. Por eso, cuando él viene, el falso, el falso profeta y la bestia son los primeros en caer en el lago de fuego. En otras palabras, de ahí en adelante nunca van a levantarse ese t tipo de sectas o de doctrinas o de religiones. Me doy a entender mi mano. ¿Qué es el punto por el cual mencionaba esto? Porque yo sé que si agarramos de verso en verso no terminamos, porque hay mucho de que escarbale aquí. Y te digo que si mañana me da permiso poderoso, lo vemos en el transcurso del tema. ¿Me dijiste? Sí, eh, entiendo. Eh, lo último, quería,、eh, relacionado también con los profetas,、eh, ah, quiero saber,、eh, si no es mucho pedir también,、ah, para no quitarte tanto tiempo, porque ya igual estamos bien pasados,、eh, el, los conceptos、eh, que tenían que ver con el con profeta, o sea, la palabra hebrea profeta. Y, y la palabra、eh, griega profeta, ¿cuál es la diferencia? Porque por un lado te está mostrando、eh, una persona en sí、eh, inspirada, que no, no necesariamente te muestra cómo que habla, o sea que, que tiene visión. Bueno, es,、eh, en sí, los textos te, te hablan de que e l profeta y en la antigüedad se le da una visión para poder、eh, comunicarla. Que era una visión a futuro y todo eso,、eh, pero el, el profeta de, de, que te muestra el, el Nuevo Testamento, por decirlo así, al parecer tiene otra consideración. No, o no sé, esa es mi pregunta: si hay alguna variación, porque si bien, por ejemplo, en el tiempo antiguo,、eh, es, y mi, mi otra pregunta dentro de esa, si acaso están ya hechas todas las profecías y que llega un momento en que ya no va a haber más profecía. s Entonces,、sí. los profetas de, de allá atrás、eh, profetizaron hasta cierto punto, ya para, hasta el final del milenio. Entonces, esos profetas que está mostrando, por ejemplo, en la congregación que habla Pablo,、eh, ¿esos profetas qué están profetizando? ¿Por、sí, qué deberían profetizar? Eso t me gustaría que lo veamos en otro momento. No sé si gustes, lo podemos dejar ya a s e para el domingo. No, mañana no creo, porque mañana voy a atender a unas personas después de que termine m u c h a b a t Pero no sé si lo podemos ver mañana, porque ahorita todavía me falta este, terminar el tema para mañana, porque aún todavía no defino qué voy a platicarles. Tengo conceptos de lo que quiero hablarles, a c e r c a l a s e de Jeremías 33, o acerca de. De esto, de lo que te menciona el Apocalipsis, o también desde aquí el capítulo 23, nada más necesito definirlo, pero si tomo este tema de acerca del Hazatán, porque es algo que tenía en mi mente acerca del Hazatán, mencionarlo mañana, y tendríamos que abarcar parte de todo esto, explicarlo con un poquito más de detalle, y platicar un poquito más de estos conceptos, y si no, a lo mejor mañana mismo tocamos el concepto de los profetas, pero sería cuestión de que me diera chance en otro momento, porque ahorita todavía tengo que terminar el tema. Lo importante,、no sé si me La primera carta de Juan en su capítulo 4, verso 1 y 2, mi hermano. Sí, mi hermano, me quedó claro. Ajá, entonces ese sería el punto. Los a n t i m a c h i a s son gente que está en contra directamente de lo que es el Mesías, y esta forma de, de estar en contra es principalmente en la, en la doctrina. Por eso en la primera carta de Juan 5.1 te das cuenta ahí claramente que describe que para aceptar al Mesías, nada más los nacidos de Dios pueden aceptarlo. No hay otro grupo de personas que puedan aceptar. Muchas gracias, mi hermano. Que el Padre Eterno te bendiga y te guarde de todo mal, así también a toda tu familia, a Él y a Luz, a, lo, a tu hijo, a Albenja, a Sarita, a, siempre s a c e m o s el bien a l o t r o en todo nombre de tu hijo. ¿Cómo se l l a m ó ¿Te está, está? Eh, bueno, está Cristian, es b e n j a m i n Emi, Samuel, Sara,、eh, está César, Luz y Eli. Samuel, y Samuel,、eh, Samuel, César, también muchas bendiciones. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde todo mal. Y si el Padre Eterno lo permite, mañana también estar en Chava compartiendo todos juntos. Amén, mis hermanos. s s h a l o m ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Para mí, eso es como escuchar esos chalones, como una, una tribu así, un grito de guerra, no sé. Dice, <risa> de esos chulos que tienen atravesado un palo en la nariz, ¿no? <risa> mis hermanos Que el pozo los bendiga y los guarde. Mi hermana LC, mi hermana Kendi, a la familia, mi hermana Valinia, mi hermano Benjamín, mi hermano Claudia y a toda la familia, que el pozo los bendiga y los guarde. Los dejo, mis hermanos. Chalón. Ch chalón, mis hermanos. Chalón, hermana Kendi, hermana Agrecer, hermana b a r i ñ a hermana Claudia. Que el poderoso les bendiga y les guarde todo mal y los proteja siempre. Muchas bendiciones. Chalón. Hasta mañana, mi hermano, si el poderoso lo quiere. Sí, gracias, mis hermanos. Igualmente, mañana a las nueve los espero, mis hermanos.、Gracias. Chalón, mis hermanos. Chalón. Gracias, mi hermana. Gracias por la llamada y mi hermana Claudia. Gracias a